국민! Grito astur de origen guerrero, grito de fiesta, grito de alerta, grito de pelea, grito de desafío, grito belicoso, exclamación de alegría, voz onomatopéyica del belicoso grito que lanzan los mozos al terminar el estribillo de los cantos, grito de alegría al final de una canción, grito de independencia. Y Susu, un programa de Dimas Espina y Fran Molinero para Radio Kas. Y Jesús, magacín caótico y atípico. Grito de independencia. Y suso los lunes de 11 aproximadamente a 12 aproximadamente de la noche en el 105.0 FM Radio Crash. Comienzo. Así llegué a creer que había dos señores de Schengen. La verdad, yo me he hecho pasar por ti innumerables veces. Pero él es un milagro. ¿Y dónde dices que le has encontrado? En los campos de ejecuciones, junto al río Kamanashi. ¿Campos de ejecuciones? Sí. Le iban a crucificar cabeza abajo cuando yo acerté a pasar por allí. Pensé que nos podría ser útil como doble tuyo cuando lo necesitásemos, por eso hice que lo soltaran. ¿Qué había hecho? Le encontraron merodeando por allí. Es un ladrón. ¿Un ladrón? Sí. Y de los más duros, ni la más terrible de las torturas le hizo hablar. Es posible que además de robar, haya asesinado también, según me dijeron sus acusadores. ¿Y qué opinaron sus acusadores acerca de su parecido conmigo? ¿Qué dijeron? Nada en absoluto. Solamente yo, tu hermano, pude darme cuenta desde el principio... Cabello, ...su cabello, sus ropas, la forma en que habla, todo es diferente. Nadie que no te conociera perfectamente bien... ...se podía fijar en su parecido con nuestro amo y señor. Pero a mí me extrañó precisamente... ...por lo extraordinario de la semejanza. Luego le vestimos como tú y el resultado fue algo asombroso, increíble... ...como dos gotas de agua averiguado dónde ha nacido desde luego un hermano gemelo no se te podría parecer tanto nuestro padre no butora debió tener un hijo en alguna otra parte <risa> Estamos en Isuzu, lunes más Y bueno, de alguna manera Hoy el programa gira directa o indirectamente En torno a Japón y habríamos, como escuchasteis ahora con un diálogo de una, de una película de Akira Kurosawa, que por cierto estaba yo reflexionando sobre los dobladores y, y lo bueno lo que a veces no, no asociamos a ellos ¿no? de hecho mmm, bueno, estado estaba escuchando una conversación entre entre el doblador de, de Blade Runner, el que hacía de, de jefe de, de Deckard y Jack Lemmon, por cierto. Es que eres un cinéfilo completo. ¿eh? Sí, no, pero es que además eso, son esos actores de doblaje de toda la vida que encima son cojonudos, la verdad. Y, y le imprimen a lo que a lo que cuentan un, un sabor hacer distinto, ¿verdad? Y no sé, me me estaba escuchando la y me, me dio por pensar en ellos, curiosamente pero bueno, eh, tenemos preparado hoy un mini especial sí, bueno. Bueno, sobre Japón eh, de una forma indirecta, sobre todo nos lo decíamos la semana pasada en Isuzu por eh, la visita que nos va a hacer eh, Yellow Magic orchestra un grupo mítico, mítico de la música electrónica japonesa y mundial por supuesto, y sobre todo porque también trae dentro de, de su seno al, al líder, entre comillas, de la formación que es Ryoichi Sakamoto otro bueno otro gran músico conocido también por sus bandas sonoras Música Pero bueno, incrustaremos también dentro del programa alguna cosilla más, ¿no? Sí, secciones habituales, lo que solemos tener más o menos eh, siempre preparado en el tintero. Tengo ganas de escucharte otra vez hablar en asturiano. Tengo curiosidad. Sí, bueno, tenemos también nuestra por sección en asturiano, por supuesto. Por Una semana accidentada, lo comentábamos antes, Dimas, ¿te acordás? Donde parece que todos los deportistas se, se parten la cara últimamente. Bueno, pero, sí, deportistas, bueno, el, el José Tomás, deportista, no sé si es, pero un poco suicida sí parece, aunque yo no entiendo de torero, bueno, de, de toros no me interesa tampoco eh, demasiado. Tampoco, no, la verdad. Pero bueno, es un poco suicida, ¿no? Es, es sí, sí, esa es, es la palabra, como... yo creo. si sí, es una cosa como muy muy de Kurosawa también, ¿no? De película sí, Kurosawa. Sí, sí, el tío se derrima al toro tanto que, claro, al final... El guerrero, el guerrero contra el toro ahí. <ríe> sí, sí. ¿eh? No, y los, los eh, motoristas a veces también parece que tienen accidentes últimamente, ¿no? Sí, este se rompieron sus piernas y una y me... la cadera, creo, un bueno. Pero no sé, no te subas a la moto, no lo eres. Capi acaso. Quería comentarte una cosa que me llamó la atención, eh, navegando por internet, eh, yo conocía, a ti también te sonará por supuesto, el concepto este freudiano de de, bueno, de, la, de la mente entre el yo, el super yo y el ello. Pero es que yo me he enterado Nunca eh, mejor dicho lo de yo Que además visitando internet, páginas y tal Que existe un mini yo ¿Cómo? O sea que Austin Powers eh, no tenía efectivamente, razón Efectivamente, existe un mini yo eh, Es que es un concepto que me llamó muchísimo la atención eh, Y que bueno, añade un cuarto concepto Al concepto de... Bueno, un, una cuarta categoría del concepto de individuo de, de los freudianos Es increíble Al parecer el mini-yo es el muñequito este sin rasgos, sin facciones, que aparece en el, en el Messenger. Básicamente es como una, una pelota de billar, sin facciones, redonda, que imita lo que viene a ser una, un cráneo humano. Y una silueta del cuerpo también más o menos maciza, que tampoco tiene brazos, ni hombros, ni nada que se parezca a un, a un ser humano. ¿no? Y yo reflexionaba, ¿no? aquí ahí solo delante de, de la pantalla del ordenador, eh, sobre qué significa este este mini-yo. La primera tentación, sobre todo si somos marxistas o algo de esto de, de bueno, o muy radicales, eh, pero radicales de los años 70 o años 60, en nuestra visión, es pensar que, bueno, que, que todo el mundo, por supuesto, como tiene un mini yo, tiene ese muñequito al lado de su nombre, pues es, eh, es igual, ¿no? Como si fuera 1984 el gran hermano y todo el mundo asimilado de una forma, pues más o menos abstracta, ¿no? Eh, como si fuera algo votado por unos poderes fácticos, que en este, en este caso serían las corporaciones, que están muy de moda eh, en, en este tipo de, de cosas pero luego reflexionando me di cuenta de que siendo una cuarta categoría freudiana eh Esto bastante de choteo, si no te rías. ¿no? Eh, siendo una corta categoría fluidiana, eh, realmente no es eso, sino que es una flexibilidad absoluta. Al tener una, una libertad absoluta de facciones, lo que haces es tener identidades infinitas. ¿no? Cada persona que se presenta virtualmente en Internet, con su mini-yo, por supuesto, eh, pues puede darle imaginariamente las facciones que quiera. Pero una cosa, ¿no se puede particularizar ese mini-yo? Pues no. no, no, no. Según lo que vi allí, no. cosa más rara, tío. Tú eres una pelota de billar con ya, un si no, cono si, de bajo si lo que me dices pero bueno que raro que no se pueda poner un bigote o incluso pegar tu cara ahí lo básico es la libertad la libertad formal ¿no? o sea tú eres tienes un yo virtual un cuarto yo o un cuarto aspecto de tu personalidad que rellenas a tu gusto como si fuera la carta en una especie de second life o de messenger por supuesto que es el, el poseedor de, de esos mini yo's y tienes esa libertad formal de, por ejemplo, si estás en un chat o, o tal, pues puede ser una mujer puede ser un hombre, puede ser un perro puede ser cualquier cosa que imagines no puedes una, una adoptar piel, cualquier sí. identidad ¿no? ¿Sí? y eso me llevaba a bueno al concepto de, de individuo débil o de pensamiento débil más posmoderno ¿no? es aquello que decían ya y battimo y otros pensadores en los años 80 de que bueno habría que, que cambiar a un pensamiento mucho más estético que ético donde todo era relativo y tal y me parecía que es miora el concepto perfecto para la posmodernidad han venido además de, de grandes pensadores como son los los chicos de hotmail y puede decir es ajá que es un, una expresión un, un, que resume muchas cosas la empleaba un amigo mío cuando <ríe> Cuando... Era un disco muy bueno, de Estilidad en la Ja. Sí, pero es un, una, un, vamos, un lenguaje coloquial. Y así como, vale, mm, yeah, pasamos a otra cosa. <risa> pasamos a otra cosa. <risa> y además, de verdad, nuestro programa gira sobre Japón. Especialmente por la visita de estos señores que están sonando de fondo. Ryubuchi Sakamoto y Yellow Magic Orquestra. <risa> O sea, esto es Yellow Magic Orquesta Sí Como sabes, eh, soy un gran conocedor de Yellow Magic Orquesta De hecho, bueno, eh, vamos, soy el fan número uno No, no soy el fan número uno nada Pero sí que, bueno, lo único que conozco de Yellow Magic Orquesta Como hoy tú decías al principio Esa, digamos, la cabeza más visible uh -huh. Que es un Rui Sakamoto Y, bueno, las bandas sonoras que Que ha compuesto a lo largo de los años ¿no? Impresionantes bandas sonoras Tiene sí, tiene una esa particularidad que, bueno, que que las hace, vamos, totalmente identificables, ¿no? Que sí, es, un, es como un artista, ¿no? Como si trabajara, no por encargo, no es un Jerry Goldsmith, ni muchísimo menos, sino un artista que, que moldea cada banda sonora, ¿no? Y recuerdo ahora mismo, por ejemplo, bandas sonoras de para Almodóvar, Tacones Lejanos, eh, para Nagisa Oshima, aquello de Ferit Navidad de sí, Mr. Lorenz, Loren, ¿no? Sí. Hizo tres para Bertolucci, nada más y nada menos, El Cielo Protector, El Último Emperador, por lo que ganó el Oscar, sí. Pequeño Buda también, o sea que, bueno, estamos hablando de un músico de categoría, vamos, internacional. Lo que pasa que, bueno, que lo que Que lo que hizo con la Yellow Magic Orquesta no tiene mucho que ver, ¿no? Es muy diferente, sí, es muy diferente. Yellow Magic Orquesta es un grupo que se funda, pues, allá por el año 1977, 78, más bien, cuando el propio Sakamoto está ultimando lo que va a ser su, su primer disco y eh, entre los músicos eh, de estudio, pues, está Yukishiro Takahashi, que es el, el batería de Yellow Magic Orquesta, y después se les une también Osono, que es un músico que ya tenía nada más y nada menos que, que cuatro discos en solitario en el mercado, ¿no? Son como tres solistas que se encuentran en un punto dado al crime japonés no sí, algo así así ¿no? como los yakuzas de, de la música electrónica japonesa y le da un toque absolutamente diferente a, la, a lo que venía de, de occidente no a la música de dekraftberg la música pues más eh, más radical de la, de la electrónica con un toque muy humorístico y también muy japonés no eh, son gente que viene de lafusión del, del rock y saben mezclarlo absolutamente todo chis sí, de chasa el teruno o saque tu da ximá le le le le le le le le le le le le le le le le le le solo por curiosidad esto que estas es no, esto es, eh, ah. es el, un disco del 2005 de... porque me estabas rompiendo el eje tío era como o sea estos tíos en 1978 tío, ya era la leche no ya no no sería demasiado no, no podía ser no, Digo, no, no ser y la producción también si sí, sí, era como si era como El alma mater, yo creo que del grupo es, es Sakamoto eh, Por aquel entonces estaba pues eso, acabando su su licenciatura a la Universidad de Tokio y estaba, como os decía, preparando ese primer disco que luego será de Thousand Knives of eh, Ryuichi Sakamoto, también internacional con lanzamiento internacional y parece que fue combinando las dos cosas ¿no? eh, siempre fue un músico muy ecléctico capaz de, de hacer músicas muy diferentes y el proyecto de Hielo Magico Orquesta le ocupó más o menos unos 5 o 6 años básicamente, entre el 78 y el año 83 más o menos en el que llegó la, la desbandada general de la... No os aburrimos mucho más. Ponemos ya un corte de Yellow Magic Orquestra para que bueno vayáis paladeando la música de, de este trío japonés que tendréis, os recordamos, el, el próximo jueves, este mismo jueves, en el Teatro de la Laboral, eh, nada más y nada menos, a las 9 de la noche y ofreciendo uno de sus dos únicos conciertos en Europa. No No E E un invento de los chinos. Sin embargo, lo único que nos inspira el papel de Occidente es la impresión de estar ante un material estrictamente utilitario, mientras que solo hay que ver la textura de un papel de China o de Japón para sentir un calorcillo que nos reconforta el corazón. A igual blancura a la de un papel de occidente, difiere por naturaleza de la de un joso o un papel blanco de China. Los rayos luminosos parecen rebotar en la superficie del papel occidental, mientras que la del joso o del papel de China, similar a la terciopelada superficie de la primera nieve, los absorbe blandamente. Además, nuestros papeles, agradables al tacto, se pliegan y arrugan sin ruido. Su contacto es suave y ligeramente húmedo, como el de la hoja de un árbol. De manera más general, la vista de un objeto brillante nos produce cierto malestar. Los occidentales utilizan, incluso en la mesa, utensilios de plata, de acero, de níquel que pulen hasta sacarles brillo mientras que a nosotros nos horroriza todo lo que resplandece de esa manera Nosotros también utilizamos servidores, copas, frascos de placa pero no se nos ocurre pulirlos como hacen ellos al contrario Nos gusta ver cómo se van oscureciendo su superficie y cómo, con el tiempo, se anegrecen del todo. No hay casa donde no se haya regañado a alguna sirvienta despistada por haber bruñido los utensilios de plata recubiertos de una valiosa pátila. Alejandría, unha sección de rarezas musicales canciones inencontrables e sensaciones perdidas una inmersión en el pasado musical para sacar del fondo las piezas maestras que quedaron sepultadas por las arenas del tiempo. hoy en Alejandría de Beatles spray as das extas continuaon esperando por nós dous bueno la verdad es que rarezas de los Beatles hay pocas pero que sean buenas buenas buenas casi casi ninguna eh lo que hoy voy a poner es una canción bueno, bastante conocida de los Beatles le lo llamo rareza o bueno en realidad fue una cara B de un single del Get Back y la canción es Don't Let Me Down eh, bueno me apetecía poner algo de los Beatles y me encajaba en esta sección y ahí y bueno yo creo que let me, Don't Let Me Down es, es una de esas canciones que, que bueno que traen el el recuerdo de, de ese año del año 1969 y Eh, a un año más o menos de, de la disolución de los Beatles uh -huh. Las cosas empezaban a estar creativamente Yo creo que estaban casi casi en su mejor momento Pero personalmente estaban cada vez más tirantes ¿no? uh -huh. Sí, ya estaban desarrollándose las personalidades de, de los músicos ¿no? Sí, cada una por su cuenta Y, uh -huh. y bueno, y esta es la, la época del, del Let It Be Sí, bueno, que es un que es aquel megaproyecto uh -huh. de hacer una especie de directo eterno casi. ¿Te gusta más el el Led vid original del 70 o el Naked que se hizo mm -hmm. ya con la con el sonido original que queríamos acabar con el Naked por una parte, porque pues, sí que suena más crudo y más inmediato. Pero claro, el Led vid fue el, el, el, el original es la primera impresión que vamos el primer vistazo que, que tuvo ese material y, y bueno, sí que tienes como una especie de, de cariño, no especial. Por eso arreglos de Phil Spector, este suyo. Sí, sí pa, para mí quizás, o sea, objetivamente me gusta más en el Pero a mí también, sí. Pero bueno, no sé, el, el, el otro disco lo creo también considero que es un disco, bueno, que, que dice mucho de una época también, ¿no? De hecho yo recuerdo el ya entro del Naked de la reedición que se hizo, pues eso, como la quería realmente eh McCartney. Recuerdo especialmente esta canción, Let Me Down, do Let Me Down, por el sonido que tiene muchísimo más más directo, más crudo, ¿no? Es de las que más me gusta De, ...de la versión realmente... ...realmente nueva del Naked, ¿no? Sí, hombre, lo que os voy a poner hoy es un... ...bueno, fue single... ...como decía antes, fue cara B... Eh, la canción esta concretamente se grabó me parece que en tres días uh -huh. eh, y bueno lo que llama la atención es que en esta época como sabéis acompañaban a los Beatles eh, bueno a los teclados Bill Preston casi nada que bueno que fue un músico de sesión que colaboró pues casi casi con todos los grandes grupos de, de esa época ingleses uh -huh y bueno yo creo que su, inter su intervención da bastante da, da bastante vamos eh, le da un toque especial a la canción ¿no? sí uh -huh. Y bueno, el resto de los componentes de los Beatles Evidentemente estamos hablando de unos Beatles de finales de, de los 60 Están en estado de gracia Como músicos pues han llegado casi casi a la cima Creativamente hablando de, de lo que es su carrera Y bueno, de, la composición es de Lennon y, y sobre todo a mí, bueno Esta canción me gusta especialmente por el me, por la parte central de El, el giro que tiene en medio de la canción Ese giro dramático entre comillas que, que le da a Lennon Y bueno, no sé, es una canción que, que ya digo Que a lo mejor como rareza, como rareza no, no es una rareza Pero bueno, en esta sección también entran este tipo de cosas ¿no? uh -huh. Entran de vez en cuando alguna, alguna cosa así Y yo quería poner a los Beatles y bueno Don't Let Me Down me ha encajado bien She does Oh she does Yes she does And if somebody love me like she do me Oh she do me Yes she does Guess nobody ever really done me y Isusú, los lunes de 11 a 12 de la noche en el 105.0 FM Radio CRASH. Yellow Magic Orquesta, ¿no? Sí, escuchábamos antes eh, bueno el primer corte del, del segundo disco de Yellow Magic Orquesta, el que les dio más fama, Solid State Survivor, de 1979, y ahora vamos a escuchar otra cocina pero vamos a hablar un poquitín más de, del grupo que nos va a visitar este jueves. Ya sabéis, el jueves 19, en el Teatro de la Laboral, por solo 15 euros, que además podéis comprarlo pues a partir de... bueno, ya mismo se puede Oye, comprar. Me, me